Ecos del pasado. La zona cero. Here comes, comes Here es que hoy en Echos del pasado ha sonado la música.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 ¿Quiere hablar con... El... Con, con Beltebú, esor... Marque 1. Claro, con Bel... Asmodeo, Marque 2. ¿qué, ¿Qué tipo de exorcismo quiere? ¿Quiere si uno asor... leve? Si parece sansonismo, sí, tiene Bueno, pero no pulseos. os lo perdáis, porque según declaraba al confidencial el, el cardenal exorcista Ernest Simoni, gracias a esta iniciativa y a ponerse mmm, con los tiempos, ahora puede atender entre 20 y 30 presuntos poseídos bien, al día. Claro, vida. claro. Qué oye. guay. Claro, porque es que no para, el demonio va por ¿20 ahí. 20 o 30 poseído? poseídos al día. al día. O sea, sí, que sí. al cabo de, del año atiende a unos casi 10.000 poseídos. ¿no? No, lo que técnicamente sí, se sí. llama un porrón y medio, <risa> más o menos, en el ámbito teológico. Claro. Porrón, porrón, porrón y medio. Y él dice que, que lleva haciendo... nos pensábamos que el 5G era otra cosa. El 5G era para los exorcismos. Claro.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 Bueno, pues eso pues es la de medio evitar, millón de evitar, personas. ¿no? O sea, claro, una cosa eso, tremenda. Esa es Ey, idea. Apaga el teléfono, Juanjo. <risa> la idea es evitar. Que el teléfono se ha puesto 5G. 5G, ¿no? Es que se ha puesto a <risa> ¿no? sí, ha hablar tras... el teléfono. No, es por eso. Estaba poseído el teléfono. Sí, sí. Pero eso lo hundes <risa> en una jarrita de agua bendita y se, <risa> sí, acaba y se ha acabado <risa> sí, la cosa. Si sí, sí, ya se no se volverás a escuchar coge. la voz del diablo, bueno, ni de nadie.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 Eh, una frecuencia establecida durante miles de años que cada X tiempo se producía un tsunami, más o menos con un, con un estrecho margen y, y eso además permitió comprobar cómo determinadas culturas que estaban instaladas en esa zona costera, pues también ha habido evolucionando y algunas por ejemplo como digo, podrían haber servido, uno de esos impactos de, de esos tsunamis, podría servir de inspiración a Platón a la hora de dar forma al mito de la vida. Por cierto, por eh, cierto Juanjo, una de las eh, noticias eh, que nos puedes comentar y que tenéis información es cómo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 De ciencia ficción, entre comillas, ¿no? Por eso se hace Muy de película, ¿no? es que es muy sí, de película, sí. ¿eh? Pero, sin embargo, eh, algunas eh, no había profecías, eh, pero sí había escenas eh, de la literatura de la ciencia ficción o, o del cómic, en el caso de Mortadillo y Filemón, <risa> ejemplo, o sea, es que lo que se muestra... Lo mostra... mismo en la reunión ¿Es que? claro, pues, Sí, sí, <risa> pero es que fue espectacular, o sea, el...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 Bueno, perdón. Un poquito después. Un sí, poquito pues después por 1908. eso que hay una. En 1908 se hicieron las pruebas en sacotopía cuando la fotografió y se descubrió que era un negativo fotográfico. Sí, sí. sí. Pues eh, según esas no, pruebas... No, antes. Eh, las pruebas fueron antes. Pues según esas pruebas del de carbono 14, las únicas que se han realizado hasta ahora con la síndrome de Turín,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 Toda la carga emocional que pueda tener cualquier otra reliquia y yo creo que es muy difícil ser objetivo con este tema, muy difícil. Pero cuando quienes hacen los estudios... Pero todos, ¿eh? Mm, los sí. que están a favor y en contra. Pero es que eso, eso no se decir, trata es de, decir, de es un... estar a favor o en contra. O sea, es un ¿no? tema casi Hay nada. los hechos y los hechos son los que son, sí, no sí, se trata claro, de estar a favor o en contra. Y... sí, <coughs> Que si alguien está equivocado, no solamente son los que están a favor de la Sábana Santa. Los otros que, igual también. Es que tú puedes estar equivocado en una opinión. Una prueba científica, una pericia científica, es una pericia científica, eh, ¿no? Entonces la Sábana no, Santa no, no es, no es una cuestión de interpretación. ¿Así? Sí, porque hay muchas pericias científicas que demuestran que sí. Bueno, eh, de hecho es tan auténtica que tú puedes ir a verla. Está en Turín. Sí, sí. Y cuando se expone la puedes ver. Es una auténtica <risa> sábana del siglo XIV. Claro, Hombre. pero es auténtica. ¿no? sí, sí, sí. sí. No es falsa, es real. Sí. Eh, ¿y del siglo XIV porque en el siglo XI eh, las monedas que hicieron en Bizancio estaban inspiradas en la Sabana Santa. No, es al revés, la Sabana Santa ah, se inspiró en las huellas que estaban en Bizancio claro, en el siglo III. claro, eh, claro. Porque se crea claro, el patrón, el icono, claro, la forma, claro, el canon de claro, representación de Jesús se va exacto. creando ahí y se va replicando en la Edad Media. Fíjate, eh, yo en ningún tema sé más que nadie, pero en este tema sé más que nadie. Mm -hmm. Y sé que Y todos los estudios certificaron en su yendo, momento yendo, yendo que todas bajo, las monedas bizantinas ¿no? son inspiradas en la sábana de Turín. Pero esa es sapiencia humilde, yendo, humilde. yendo por lo bajo, ¿no? ¿Eh? Yendo por lo bajo, que en esa sapiencia yendo por lo bajo. No, no, yo sé que no sé absolutamente de nada. Pero no, de o sea, a mí, mira, a, mí, a mí mis padres me enseñaron de pequeño que había que ser muy respetuoso con los sí, errores y las equivocaciones ajenas, en serio. Sí, sí, y yo por sí. eso te respeto muchísimo. Sí, sí. Muchísimo.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 Una, una amiga hace unos días me regalaba una página web nueva que como yo no me dedico a esas cosas ¿Cómo regala una página web? Pues la ha hecho ella, se ha, se ha pegado una currada de coger revistas antiguas ¿Cómo antiguas, se llama la página? ¿La dirección? Eh, sí. ¿Ah, sí? Muy facilidad ¿eh? Entonces ella se ha dedicado a recoger artículos bueno, prehistóricos saberla. del pleitoceno se sigue, Pero artículos ah, antiquísimos Que tienes una cheerleader ¿eh? ahí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 manuelcarvallalweb.com. Ah, sí. También vale. puedes poner manuelcarvallalwhite, pero... No es web. Sí, sí, sí. Bueno, pues, vale. vale. Sí pero es que estoy poniendo <risa> like no me sale por eso. A ver, voy a probar ya. Vamos a buscarla. Bueno, mí me igual ya me la han cerrado. Fíjate, ha durado un sí, poco. Sí, sí, sí, lo bueno si es que me estoy... Me estoy bueno. de... <risa> Dice, 404, esto es un error. Vaya hombre, pues sí. mira, ha durado un poco. <risa>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 No, no, no, no pero espera, espera, que sea, prueba en contra o a favor de la falsedad de las sábanas antes que eh, los estudios en contra de las sábanas antes que no, no son muy rigurosos. No, no, no, no, no al contrario, ver, no al contrario, que si tú, no, si tú revisas cualquier cosa a la letra, o sea, si claro. tú revisas cualquier cosa al detalle, eh, puedes ver un, algún grado de incongruencia. La cuestión está en si, si ellos, ellos, por ejemplo, en el artículo no ponen en ningún momento...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 No, simplemente errores, y hay claro, claro, muchos y estás hablando Pero estás hablando del Museo Británico, estás hablando de gente qué, que ha hecho mil dataciones bien sí, hechas. mil sí, dataciones bien hombre. hechas y otras mil mal hechas, también, pero, ¿eh? Pero en esta yo, claro, mira, por ejemplo, te digo, claro. literalmente se sacado del, del artículo. Cuando extraen las tiras, había expertos de, como he dicho antes, expertos textiles, y siempre los extrajeron en el cuerpo principal de la mortaja, lejos de cualquier parche o área carbonizada. ¿Y...?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 de corrientes populistas y extremistas llegan al poder. Así se están ganando las elecciones. ¡Hala! quedando a gusto? <risa> pues, a ver, sí. Más a gusto que <risa> Bueno, es que es así. ¿no? Yo mañana me iba de vacaciones. Pero ¿A, no sé ¿A dónde? Qué... Pues ¿A es... Reino Unido o a Estados Unidos? No, Lo miedo. digo por elecciones que han sido determinadas por las, no... por las noticias falsas que han incumbrado sus presidentes. estos presidentes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 al lagones. Nessie no puede esconderse ¿Lo entonces para el 21 de septiembre a ver, espera, hay que espera, espera, espera que me voy vete, a apuntar las fechas ver, vete apuntando las fechas 1 de octubre, triángulo ¿no? triángulo, 20 de septiembre área 51 y lo hay que salir pitando para estar el 21 de septiembre en Escocia Oli, en el es lago Nessie pues tienes que tener aparte de poca faena Madre no, pero mía. ya van más de 60.000 personas, que yo imagino que serán las mismas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 aquí van a asistir a esa caza del Nessie, les ha dicho con muy buen criterio que, hombre, que no hace falta saltar el lago Ness, porque a diferencia del Área 51, está abierto al público los siete días de la semana todo <ríe> el año, o sea, que pueden ir en cualquier pero, pero momento. Y no ya... hay que asaltar así. Pero tienen que llevar dardos tranquilizantes, ¿no?, para capturar bueno, vivo. Y, y esto, es, esto, es, esto es sí. a tener que llevarse el flotador porque eh, dice con muy buen criterio esta, la señora McDonald, Se que bien. aunque no tienen los riesgos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 o asaltemos la montaña de Monserrat claro Raimunda, claro. Raimunda oh. no. corre, no. no. Raimunda <ríe> Raimunda no puede no, pero por ejemplo lo de ahora eh, dentro de lo del lago Ness, eh dentro de una semana se supone que ya va a salir a la luz eh, el análisis que, que se hizo que aquí lo comentamos, creo que fue la temporada pasada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 ¿Si ¿Sí está o paseo? Esta es una pregunta que se ha intentado resolver y que a nivel científico y que se si vio a casa Solar nos ofrece la información. Una de las mayores preguntas de la sí, humanidad. Sí, sí, Si sí. <ríe> ¿Sí está o paseo. Es un gran dilema.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 Para los humanos. ¿Y quiénes somos nosotros para negarnos eh, a las fuerzas el, del universo? El horario llevan? natural sí, para, para los humanos, hay, queridos hay oyentes. Porque donde se duerme menos la siesta en Europa es en España. Porque no hay horario partido. Eh, o sea, no, hace falta... El problema es que hacemos hace un la alargada. Alargamos la, la sobremesa tanto que a lo mejor luego ya no nos queda el inicio la O la jornada laboral se alarga tanto y aunas horas que no tiene que ser.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 Pues te escuchamos mañana por tarde en Helo. A Manuel Carvellal, Amado Martínez de Index, también escuchamos. A Juan José Chezoro también. Muchas gracias a todos por vuestra intervención. Listo, por vos, a Hello, Hello. mañana. No. Entonces... no <risa> Abriarte, yo, yo de público sí, sí, no... Sé sí. tener van, aquí. van a descansar, van a descansar. Yo digo, un no sé, escribí lo de Helo. <risa>